O pues sea, aquí viviendo en una dictadura. <risa> exagerado, en serio, exagerado. ¿Cómo está? Muy bien, aquí, so, pues, este, apechugando el cambio de clima. Estamos con calor, luego con lluvia, pero parece que vienen los frentes fríos que nos llegan desde Suecia. No, no tampoco. Nos para <risa> sí. No, pero la, la cosa es que, de verdad, el clima está así como tremendo. Ayer, como eso de las que sería como de las 4 de la tarde, decíamos, sí. ahí cerquita de la Cárdenas y Colón, cayó un super mega tormentón, pero una, una cantidad de agua impresionante, en cosa de 20 minutos los niveles de, de la calle subieron, cayó muchísima agua, y después refrescó un poquito y después se sintió mucho calor, uh -huh. entonces pues así está el clima y ahorita está como muy sofocado, Haciendo un poquito de airecito, pero quién sabe, lo que nos depara la lluvia. Ya lloverá. Para más tarde. Ya sabemos que cuando traemos la chamarra contra lluvia, no llueve. Y si la olvidamos, es un tormentón tremendo. Pero bueno, maestro, estamos en el programa número 242. Se me hacen poquitos. 44, perdón. Y ya iniciamos el mes de septiembre, estamos a día 2 de septiembre. Sí, son nomásticos. Uh -huh. Mande sus saludos. Sus Sus cumpleaños. Ta bar sí, gorda. No, sí, es muy fácil. O bargarda, no sé. <ríe> Como usted quiera, maestro, acabo, nadie sabe dónde es. <ríe> no, de países escandinavos. Okay. Y a quien más le manda saludos. Mon pues señor Sergio que anda echando grilla ahí abajo. <ríe> Ni le haya. <ríe> Ni le haya. <ríe> Oye que por cierto, ahorita está aquí en la librería una exposición de grabado padre, me dijo que iba a encontrar por ahí un grabado que me iba a gustar y efectivamente porque tiene que ver con la lucha libre bueno, ah por cierto ya amenazamos con ir a ver a, lucha, a, a lucha, cumbia. lucha cumbia vamos por unos abrazos que se andan requiriendo en estos días con bastante frecuencia entonces es muy probable si la lluvia lo permite que andemos por allá en la noche ¿Sí? cuando lucha cumbia Maestro, pues, septiembre es bien sabido que es el mes del Parking Day a nivel mundial. Entonces, el día de hoy, con tiempo, ¡ay! porque le dije, si no, ni me dice nada. Está con nosotros Francisco de Ciudades Caminables, maestro. Es nuestro... ¡ay! se me fue la palabra. Bueno, de nuestros invitados favoritos, ¿sí? Eh, así que... Hoy sí veamos a pensar con tiempo qué vamos a hacer en el parque Ah, sí, sí, sí. Para que no se nos vaya como todos los años. No, y aparte hablando de ciudades caminables, o sea, que nos hable cómo está todo este caos en la ciudad con, las, con los este, carteles inmobiliarios. O sea, Por porque, sí, porque sí. sí, nos, nos tocó las, hace como 15 días sufrir una inundación. En el mercado de abastos, oh, que, que se hizo viral porque se estaban echando marmas unos, unos tipos. Ah, sí, sí, sí. Pero, o sea, que... Las es, aguas es limpias. Que ¿no? es lo que me fijé yo. Eso nunca había sucedido en el mercado. Yo toda mi vida andaba en el mercado. Uh -huh. Es la primera vez que veo eso. Y es por algo que, algo que hicieron. Sí, ya que algo. Hicieron una construcción, taparon algo. De algún lado desviaron más. un lado que fueron los trabajos que hicieron en... Para hacer esta tienda sueca, para variar ¡Ah! Y otro... Ay, pero es que tiene muchas cosas bonitas. ¿no? Es, es, que es otra no cosa. Que no nece... que uno no sabe qué necesitaba. Y otra obra que se hizo ahí por la Expo Guadalajara, donde están los campos de fútbol, como van a ser unas torres de departamentos, uh -huh. ahí escarbaron. ¿Qué hicieron? No sé, pero es coincidente, ¿no? Sí. O sea, sin ninguna pl planificación, luego va a irse inunda el mercado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Todos los años va a pasar lo mismo. Sí, y, se va a poner peor. y los lugares nuevos que van saliendo, ¿no? O sea, ahí, ahí luego es como dices, ¿no? Se correlaciona con cuántos cientos de años ha estado el territorio como está. Y, claro, y luego de un año a otro, o, un, o sea, van saliendo nuevos. Y dicen como en el en efecto mariposa, cuando veas al futuro no toques nada, ¿no? Sí, sí, sí. Y ¿Y no, no sabes por dónde va a salir, ¿no? Va a salir. Y, Y qué es... Digo, y ahorita nada más porque si está... Justo en la mesa el, el tema, ¿no? Y pues van siendo muchos factores, pero uno seguro muy puntual es... Y que luego a veces lo vas notando más, ¿no? De que la obligación de poner o habilitar el drenaje de estos mismos edificios y condominios y eso, pues lo que tal vez antes hacía el municipio o se encargaba el gobierno, pues ya es algo así como que ya es, a ver, no... Cada, cada constructor se tiene que encargar se encarga y lo hace pues en su tiempo y cuando si pues, al principio al mitad o al final y pues es una abridera de sí, calle, Y es, regulación y si es que lo pues, hace, quien lo verifica sí. ¿no? o sea, si dices, no. ca, ca, en una cuadra cada edificio que construyan va a tener pues 10 formas o las cabezas que tú quieras de, de ver el cómo hacer eso Qué calidades y que segura que, tuerca, te que loco, rollo, tuerca, no sí. sí, pues luego así se hacen los socavones también, ¿no? Sí. Así como que qué rayo. Y ya nos ha tocado ver varios, o sea, en este tiempo de lluvias ya nos ha tocado ver varios que se han abierto sí. y que si dices, oye, no me metes, ahí pasa un camión de una refresquera, una cervecera y vas para abajo, ¿no? No dices o cabrones. Porque están <risa> No, la verdad es que sí, es muy feo que, que pues ya no le den como este seguimiento por parte del gobierno para ver que realmente lo estén haciendo como debe ser porque pues estás hablando de que si estás creando edificios y no crea, no queda todo bien en los cimientos, pues y, y eso es solo una cosa, ¿no? O sea, ya sin entrar que sí, si, lo más visual que, que sí, si, pues puedan afectar de otras formas no sé, este eh pues rí ríos subterráneos cosas Ajá. así a la hora de sí. que sí. hacen sí. hace una mega tienda pues seguro excavaron y, y algo ahí algo, algo, <ríe> algo, algo, algo movieron sí. y pues bueno no y vaya sale. que se tardaron pues en pues hacer y sí. que hace tardaron como dos años uh -huh. más o menos entonces cuánta cosa no hicieron movieron pero bueno sí, sí. pues en fin Yo nomás okay. voy a la parte de arriba. Con que no, en la rueda? <risa> con, con que no nos inundemos aquí en la rueda, todo va perfecto. Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Más o menos? si ¿Sí nos andamos inundando? ¿Qué, qué, qué va a pasar bueno, con los cartones? Centro, ¿no? <risa> <risa> <risa> que con eh, es que es, es feo, pero ya en muchas partes de la ciudad nos andamos inundando. O sea, eso es cierto también y es muy notable ya que comienza a llover y los carros en automático buscan dónde subirse, o sea, ya casi es ni le doy chance a, a avanzar más, Es me subo y me protejo de una vez porque como se viene la tormenta, y antes no, antes la gente como que era un poco más confiada, que también pasa con la gente confiada y que luego los carros están hasta el tope, precisamente porque sí. el agua se junta tan rápido, Que, pues no hay forma ya de salir. ¿Por barquitos ¿no? de papel? Sí, la verdad, sí. Esos videos que, que menciona el maestro del mercado de abastos, pues así andaban un par de camionetas que se hicieron virales, sí. donde solamente se les veía el cofre, sí. el, no el cofre, no, el techo. Entonces, sí. qué miedo. <risa> Yo no sé cómo se aventaban también los clavados, pero bueno, saludos a Eduardo Rosales, que él andaba nadando ahí en el mercado de abastos. <risa> Pero bueno, maestro, pues vamos a hablar del Parking Day, pero ¿les parece si comenzamos con una cancioncita antes de...? Venga. Y ya verificamos que, que nos estamos escuchando y, y que todo bien. Si ¿Sí, alguien nos puede decir si nos escuchamos bien, si el maestro está hablando lo suficiente. Si no está diciendo cosas feas. <risa> <risa> ya saben cómo es el maestro. Hoy, hoy les traje... Eh, un, un poquito de música de un dueto que se llama Celina y Reutilio. Eh, ya vamos a escuchar ahí en la calidad de la música, que ya es algo eh, no tan nuevo, es algo que ya tiene sus años, ya después lo presentaremos en un programa maestro, pero es de este tipo de música que nos gusta, a los que bailamos salsa, sonecito y todo eso, sí, así sí. que lo vamos a disfrutar. La primera canción se llama Flores para tu altar, regresamos la comentamos y empezamos con el parking day. todos minerales buenísimo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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto, y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Regresamos, maestro. ¿Sí? ¿Sí? Bien, padre para bailar. Sí, Listo. estamos aquí vamos. organizando. Bueno, pensando en cómo nos podemos organizar, a ver qué hacemos. Siempre decimos, este año sí vamos a bailar en el Parking <risa> Day. Pero es que es cierto, normalmente se, se junta con esto del puente... Sí. Entonces, pues... Ah, pero siempre ha sido padre porque me visitan. Entonces. Sí, ah, sí, eso sí, sí, sí, sí, sí. Eso no Siempre sí, eso sí. sí, fíjate que yo sí tengo sí, fotos van. muy muy bonitas. Está uno chile. que le gustan and andarse ahí tomando selfies y luego salgo así. Toda ah, bonita. Y el sí. maestro platicando. Sí. <risa> pero, pero, ¿qué es un parque ¿Cómo es... nace? ¿O cómo... Pues es una iniciativa eh, que siempre se celebra el tercer viernes de septiembre. Por eso la fecha... Cambia de calendario. Sí. Pero siempre cae 18, 19, 20, ¿no? Y nace en San Francisco. Que igual... O sea, por eso... Por eso este nombre anglosajón, ¿no? Uh -huh. parking day que juega así como con el... Con la palabra de estacionamiento. Y luego le agregan así como... El, o le sacan la raíz de como un parque, ¿no? Y uh -huh. igual, aunque... No me encanta que sea así como tan... Tan centrado en, en una visión anglosajona. Uh -huh. Está padre porque pues se celebra en ciudades por todo el mundo, ¿no? O sea, puedes... Se puede ver en la forma en que lo difunden, pues ahorita tal vez redes sociales, ¿no? Pero si sí todos sí. agarran este mismo concepto de tomar en ese día un espacio de estacionamiento uh -huh. donde también así como que este fundamento medio punk es pues de que, ok, es un, un espacio restringido o regulado para el uso de automóviles, ¿no? Y que lo puedas tomar y reutilizarlo pagando la cuota, ¿no? Que eso uh -huh. es lo que te abre pues en sentido estricto del derecho el uso, ¿no? A usarlo, como que a ver, claro. estoy pagando el parquímetro, si es que es de parquímetro, lo que sea. Pero pues reacondicionarlo con cosas que no sean fijas, ¿no? Que sea una instalación temporal, que sea una instalación en la que usas cosas que ya tienes. O sea, no sea de consumir, sí. sino de ah, pues me llevo mi tapete y este mis mi vida, o sea, que si sí, unas macetas o algo y juegues con ver cómo puedes reacondicionar un espacio, ¿no? O qué puedes qué tipo de actividad puedes hacer para este, pues darle un uso diferente y y ver qué más se genera, ¿no? O sea, el ideal es pues de que logres hacer que gente que va pasando sí. pues lo use, ¿no? Y se sí. apropia, que ese es sí. el reto. La sí, y, y creo que es la palabra correcta, es el reto sí. para que no te volteen a ver así con cara de... Y ustedes qué, ¿qué rollo, ¿no? <risas> sí. es que, pues, pero ajá, básicamente, en, en cuanto al concepto, es eso, ¿no? Y por eso el nombre, pero me gusta a mí más referirme así como que es el día de la reutilización sí. del espacio, ¿no? Y, y pues sobre de eso ver cómo pueda sumarse Guadalajara, ¿no? A final de cuentas que pues es el, el estar ahí en, en, en la movida de actividades y cosas que se hacen y, y formas de vivir la ciudad. ¿no? Estábamos eh, platicando hace rato y decíamos que cinco seguros ya se habían hecho aquí en Guadalajara, ¿no? Sí, eh, fue curioso porque esta idea me la encontré en un libro, así ¿no? de que urbanismo táctico y sacaban ahí como que ejemplos y eso y se me hizo padre, ¿no? Y luego ya que lo busqué, Se me hizo más padre que sí encontré de dónde venía, ¿no? Así de que, que un despacho de arquitectos y luego ya me metí. Y vi que tenían, así como aquí en la rueda cartonera, sus cartones, tenían un manual así para descargar, uh -huh. en blanco y negro, y que pudiera ser un fanzín, ¿no? De uh -huh. que cómo hagas tu intervención. Y, y pues el ver que sí este era un pues, movimiento, como lo quieras llamar, abierto a saber pues, cómo lo reinterpretas tú, pues fue el... el sacarlo como proyecto de Ciudades Caminables. Es que en eso los está padrísimo porque Hall, puede ¿no? ser el mismo proyecto, pero lo interpretamos de forma distinta. Sí, y las sí, ideas sí. son diferentes, ¿no? Tropicalizarlo, ¿no? Y. Sí. Y algo también muy muy curioso, que luego igual, igual tal lo pueden verificar en, en las redes de Ciudades Caminables y Parking de Guadalajara, es me encontraba que en cada ciudad que, que lo empezaban a hacer y lo promovían, también tomaban así como esta como la misma identidad. Eh, lo primero lo vi así que era como un logo de un carro volteado y así como con unas flores, ¿no? Y así como que ah. Pero luego cada lugar pues iba haciendo como su ilustración o su interpretación, ¿no? Entonces fue también que aquí este pues a través de ciudades caminables le hicimos su identidad así de parking de Guadalajara. ¿no? Sí, y pues así como que unos monitos, algo que reflejara sí. pues hasta cierto punto así como que pues cómo vivimos aquí el espacio, ¿no? Y Y pues que pudiera ser ahí como que... Llamativo. ¿no? Ajá, sí, también. Sí, Oye, exponente. porque... Eh, bueno, nosotros que de repente andamos en la moto... Eh, nos damos cuenta que hay más carros cada vez. O sea, es impresionante el número de carros uh -huh. que te encuentras. Baja un poco cuando estamos de vacaciones en la escuela... Pero aún así, ya como que no hay estas horas que dices, ay, eh, ahorita no hay tanto tráfico. No, ya hay mucho tráfico por donde quiera. Uh -huh. Y la cosa es que hay mucha gente que quiere llegar en su carro hasta la puerta de la tienda, hasta la puerta del restaurante. Que les sirvan los tacos ahí. Ajá, entonces, ¿a, a qué va sí. mi pregunta? A, en alguna de estas ediciones que han hecho ustedes del Parking Day, ¿alguien les ha peleado así como, hoy es el único espacio que encuentro para estacionarme y tú con tus cosas contenido? ahí? Sí, no, no, hasta eso nunca, ¿eh? No, y, no, no. no eh, y tampoco, lo han pensado, pero nunca lo han expresado. Pues capaz, no, no, no, no, han pasado muy rápido y, y ni, se han, ni, los oí. ni se alcanzan a dar cuenta. No, es curioso y, y que también esta parte se me hace interesante como experimento social casi casi, ¿no? El ver. Pues qué reacción genera, ¿no? Que si... El ideal sería que, ah, muchas personas caminando lleguen y lo usen. Porque pues, es el, el final. Uh -huh. eh, el ver también que sí llama la atención de quien pasa manejando. No en mala manera, ¿no? Así como que se quedan así. Bien, ¿sí? Qué no? rollo, ¿no? Y, y el puro lograr que vayan más lento, pues Ajá. ya tuvo un efecto, ¿no? Así sí. como que es lo mismo que tener, no sé... Árboles o cosas en una En una banqueta, ¿no? O sea, te van dando una referencia Y así como que vas menos rápido ¿No? Entonces en esto así como que generar Aunque ya no le puedas dar seguimiento a nada De ni quién era, ni qué vio, ni sí, ni, sí. ni esa persona entendió qué estaba pasando ahí ¿No? Pero sí se queda así como que Pero lograste que voltearan a ver, Ajá. sí Y una vez parte de Como esta forma de tropicalizarlo Y llevar El proyecto, porque más allá de De nosotros hacerlo, eso era tal vez Los primeros años, ¿no? Así como que Uh -huh. ah, pues tienes que mover tus cosas y operarlo ¿no? producirlo ahora ya con estas diferentes ediciones y que se ha logrado pues hasta cierto punto una historia ¿no? una legitimidad pues ya se han sumado más actores muy relevantes ¿no? y eso la biblioteca pública del estado y así así como que le ven el, el valor de integrarlo a sus actividades ¿no? o sea así como que ¿qué tiene que hacer la biblioteca montando ahí un espacio ¿no? pero pues el ver que Hay personas ahí adentro que en su comunicación y eso ven valor en, ah, queremos sí. participar en algo así y sí, ver claro. cómo lo podemos hacer, ¿no? Y nuestra interpretación de, este, de parte de la biblioteca. Y en ese aspecto, el, el que ya tal vez seamos más como un acompañamiento, ¿no? Así como, que, ah, ¿quieres armar algo? Pues platícame tu idea o qué puedes hacer o qué quieres hacer o, sí. o, o qué onda, ¿no? Y, y pues el, el dar... Pues desde el, el cómo lo haces o las sugerencias hasta el fundamento, así por si te llega la policía, ¿no? Y ahora donde iba mi historia. ¿Qué una, le voy a decir? Una vez, sí, hace como dos años, este, sí iba pasando así como que una patrulla de vialidad, sí. así con, con dos oficiales, este, damas, ¿no? Ajá. Y yo así de aquí, ¿no? Pues a ver, a ver póngase qué rollo, guapos, ¿no? Y así de no, a ver qué rollo. Guapos. Y pues yo me les dejé ir, ¿no? Así de antes de cualquier cosa. Y así como que, ni en cuenta Ni, o sea, ya que me escucharon Dijeron así como, ah, sí, no, no, no hay problema y yo, no, si sí estoy pagando el espacio eh, ¿no? y, así de que, y así, ¿no? Y así, ¿no? Y ya diciendo el, el por qué es bueno Y los otros así como, ah, sí, sí No, sí, no. chido, chido y Ni yo, veníamos aquí, nos Digo, íbamos pasando Ahora el, el parquímetro Pues por lo general tal vez ya es virtual ajá. ¿no? Sí. Entonces tienes que, pues Abonarle a la aplicación Y el tiempo, lo que sea, ¿no? Pues al principio Nunca nos ha pasado a revisar nadie de, de, de movilidad ni nada, ¿no? O sea, ya a veces ya ni... Bueno, no, yo sí si les digo que lo paguen, pero... Pues Digo, nunca ha habido nada así de que, ajá, este... Algo que no haya estado en el guión. Oye, ¿y nunca han, han pensado, bueno, no sé qué tan bueno, qué tan malo sería como presentar este proyecto eh, ya ante, un, ante, un, ante una instancia gubernamental? O sea, presentarlo así como... Oye, pues nosotros como sociedad civil estamos haciendo esto. ¿No nos podríamos unir para que, pues, tuviéramos alcance, no? Pues, presentado como tal, así como para... Lo he presentado pues para que se unan, ¿no? O sea, yo creo que tal vez lo que he buscado más es... Tratar de hacer ruido y ver qué, qué se puede ir logrando para en su momento decir... Ah, pues esto es... Van los cinco años uh -huh. y esto es pues quienes han ido sumando... Y esto es tal vez en lo que podamos buscar más apoyo, ¿no? Pero... Ajá. A veces también se junta con el... ¿Día de la movilidad? No recuerdo en septiembre que es algo muy similar también... ¿Un día pues, del coche? Ándale, o algo así... ¿De o la bicicleta? De la bicicleta, una onda así donde a veces pues no se sé, desapopan, alguna vez me escribieron, de, ah, pues nosotros queremos hacer algo para, para esta fecha y estamos viendo cómo hacíamos algo, ¿no? Pero sí. pues se vuelve ya algo diferente, que muy válido, ¿no? Pero sí, pues sí, ya sí. es como que... El Día Mundial sin Coches se llama. Ándale. Ah, sí. ¿Y, es septiembre? sí porque... y, también, y tiene una onda también así de que varía la fecha, creo también, uh -huh. ¿no? así como que es el, no sé, un sábado... Al fin de semana. Ah, una cuestión así. Pero pues por lo pronto, por ejemplo, este año está muy interesante que... A raíz del año pasado que se sumó la biblioteca pública, este año me ha ayudado mucho este, quien está ahí, Stephanie Mazarin, una chava muy buena que me dice, ah, pues este, ya le platiqué a tal, no sé, cultura ODG y a, al Museo de, Antes, este, de Ciencias Naturales. No sé, varios que están pues, ahí mismo cerca de, de todo este complejo de del ODG. ¿no? Entonces, pues tal vez se van a sumar. Y no sé, tal vez hacemos ahí un andador ah, no, no, ah, sé. <risa> no sé, pero okay, el y, ver ya, actores Ya está tenemos chido. ubicación ¿dónde va a ser? Pues yo le sigo tirando Siempre a por donde nos ponemos Porque okay. pues es así como Como que le da Todos los indicadores, ¿no? Es como que es un lugar pues, céntrico Muy concurrido, hay estos espacios sí. Está arbolado No sé, por ahí cerca de Chapultepec Y este, Frank González Luna O algo así, porque sí. pues si sí, de por sí a veces es difícil que llegue gente o pase pues, así como que si no estás en, sí. en la pasada pues no no no sé Y, no, y, y también pensando en que si estás todo el día, pues sí, unos arbolitos, porque si no. no... Oh, y luego siempre es el reto, este temporal de lluvias, ¿no? Así como que siempre sí. es de que uy, Pero si no llueve, llueva. que llueve en la noche para que la mañana ya esté o, o hasta ya a las 7 de la tarde ya que se vaya. Que sí, es, es como que la parte un poco más estresante de esa logística, ¿no? Porque... A veces también esos espacios los ganan desde temprano y, y a veces me voy temprano y estaciono ahí para, para la madrugada, ¿no? Sí, sí, pues sería lo peor, ¿no? Así de que llegues con todo y no hay dónde cocinar, ¿no? ¿Dónde pongo este rollo? Entonces, pues sí, le estamos apostando tal vez como que a esa es como una esquina. Aparte está padre porque hay una finca ahí que era un restaurante que desde la pandemia está olvidado ahí. Horrible. Que luego tenía ahí unos inquilinos Un poco agresivos. Ah, ese año Ese año que nos corrieron <risa> <Sí>. a botellazos <risa> Ya no lo he visto, por eso yo creo que Ya, ya está vacante ahí ah, ¿Podemos, usar, Podemos usar el Podemos espacio. Podemos sin problema. Sí, esperamos que sí Pueda ser como por ahí, pero Ya me tengo que aplicar estas, estas Semanas a, sí, a pronto poner pronto. a todo el mundo Pero fíjate, es que también Bueno, se me ocurre que Algo bonito sería que no Te quedes con saber qué va a, a pasar esto del parking sino que se lo digas a alguien más ¿no? y que invites a alguien más a final uh -huh. de cuentas casi todos los proyectos que se hacen a nivel sociedad civil se pasan de boca en boca ¿no? tú sí. le dices a tu amigo el amigo le dice a otro y eso es como lo bonito, o sea, no te quedes con ay, ¿qué será eso? ay, no tengo idea ah bueno, luego vemos, uh -huh. o sea ve, aporta alguna idea, igual si no te gusta pues puedes decir, ¿sabes qué? me parece que no es relevante <risa> pero si te gusta, pues también tienes que decirlo y también tienes que aprovechar ese espacio porque siempre, por ejemplo, la gente que viaja en carro normalmente se queja porque no hay espacio para estacionarse uh -huh. pero tampoco se quieren bajar del carro no tenemos un buen sistema de transporte público pues porque nada más le tiramos entonces, ay, yo no me voy a subir a eso, mejor me subo a mi carro pero al final de cuentas es como un círculo que vas contaminando más, hay menos espacio Eh, no tienes cochera en tu casa pero tienes cuatro carros y cosas así, ¿no? Es sí, como la locura, sí, sí. y si ahora estás teniendo la oportunidad de un espacio donde puedes hacer algo que deje de contaminar por lo menos un día pues yo creo que está genial y, y que también es tal vez desde un o sea, eso sí, sí ayuda, aunque tal vez para ir, pues, tal vez tienes que manejar y estacionarte por ahí, ¿no? así como <risa> Pero yo creo que el, la mayor incidencia puede estar en esa forma de reimaginar el espacio, ¿no? Sí. O sea, que no está peleado... O sea, y tal vez la, la mayor crítica es al espacio destinado y, y por muchísimo tiempo, ¿no? Este Décadas, el, el, el por qué está destinado al carro, ¿no? Se o, ha puesto como lo más importante. Pues siempre ha sido, ¿no? O sea, siempre fue la política anglocentrista de... Este, de autopistas y... y o sea, el, el, los lineamientos del tamaño de un carril pues vienen desde los americanos, ¿no? O sea, sí. es como que es estándar, que pues todo el mundo lo sigue. ¿Y cuánto tienes... ¿Cuánto espacio para estacionarse debe de tener una plaza o un lugar? Pues se calcula para el día de Navidad que va a tener el 90%. Pero todo el resto del año no tiene no. ese pico, ¿no? Entonces, todas estas superficies en el país que tú quieras, Estados Unidos o cualquier lugar que está pues, pensado en esta onda de pues, moverte mucho en carro y grandes distancias va siendo superficie que ya quedó destinada a eso que pues, las ciudades siguen creciendo horizontalmente por falta de espacio ¿no? por onda especulativa, inmobiliaria y demás cuando es esta reflexión de toda esta superficie que ya está dentro de las ciudades infraestructura que está destinada Al, a los automóviles, que pues alguien que no tiene automóvil pues está entregando ahí eso, ¿no? Y Exacto. pagando impuestos para pues todo lo que se tiene que hacer. Pues porque de alguna forma si sí te beneficias, aunque tal vez no lo uses directo, ¿no? Pero pues tal vez decir, a ver, no estoy diciendo que todos los espacios los quitemos y los hagamos. No, no, no, claro que no. pero si, si en esta calle que hay 10 espacios, 15, los que sea, uno, Se reimagina para algo diferente O les das, pues, otras funciones, ¿no? Tipo aquí afuera en el Roxy está La banqueta amplia Que seguro, pues, le está quitando espacio O de estacionamiento, o de circulación A la calle, pero sí, Te aporta es muchísimo, es. está hermoso ¿No? Va a tener ahí como que ese espacio Y, pues, así es como que es uno No, no, o sea, así como que Es no un, regrésame poquito, ¿no? Sí, sí, sí, realmente Y, sí. y, que, y cada vez lo veo más Este, que se dan casos así más, más punk, ¿no? Así de que Pues la casa que, que sacó Unos tambos y, y puso ahí unas macetas ah, sí. y, y tal vez esa casa ya no Tiene ahí su espacio Pero también que no podía cuidar siempre Entonces a veces seguro se lo ganaban sí. Entonces, a ver, ya no es de nadie ¿No? Y pues, a ver qué hacemos con él ¿No? Ya si se salen en la tarde o algo Ahí a echar la chocha, ah, pues sí, ya está ah, Podrísimo, ¿no? Sí. Pero si no, pues mínimo Ya fue uno menos ahí Y pues está así como que forma de A ver, pues vamos, vamos Viendo qué podemos recuperar Aunque sea temporalmente Y pues al mismo tiempo ver Si logramos que Ese gran reto, que pues, salgan las personas ¿no? Que también pues, las personas Si están en la calle, pues van de lugar A a lugar B, tal vez no están pensando Me voy a sentar aquí un rato, pero No sé Pero fíjate que desde el gobierno hubo políticas públicas Para hacer pensar a la gente Que el progreso era tener un carro Yo me acuerdo los anuncios de Malena y su Volkswagen. Sí, <ríe> en aquellos sí, años sí. del tiempo de Echeverria. Venderte ese sí. ideal, ¿no? Hay un Ford en su futuro. ¿Hay sí, un sí, sí. Un Ford en su futuro. Ah, okay. Entonces yo me acuerdo que con Fox era de que no, pues todos tienen que tener su carrito porque es un símbolo del progreso, ¿no? Sí. Pues, y, y la gente se la creyó. <ríe> Sin saber que pero es un cargo, pues. Muchas veces tienen auto que realmente si lo analizan no lo necesitan porque es más sí. un estorbo que una que un bien para muchas personas. Sí, y, y, que tal vez, o sea, esa es la, la reflexión pues ya más compleja y, y que de, en, de, la forma inmediata parece que tal vez sí les resuelve, ¿no? Mm -hmm. O sea, porque es, es como que no, pues, lo que traiga, pero pues necesito moverme, ¿no? Y, aunque pues, luego ya lo estoy metiendo más, y me cuesta más, y, y estoy atorado, pero pues Pues de estar atorado a, no sé, a estar atorado en otras formas, pues tal vez todo el mundo quiere estar atorado en su... Sí. en el suyo, ¿no? Y... Sí. pues también es... O sea, así como... sí decir, ah, sí, muy mal. Yo... sí, también traigo carros, ¿no? Sí, sí. Así como que no No tengo la calidad moral así como... Y, y tal vez nadie la tiene o muy pocas personas, sí son así como que completamente Este. congruentes de eso, pero pues sí es esta... Pues esa fantasía, ¿no? Y esa trampa y esa, pues, forma así como que, a ver, pues, si, si no no lo cuestionamos, pues se va a repetir, ¿no? Y, se va a hacer, y, y cada vez va a ser más el espacio que va a ocupar el vehículo. Sí. Y... Porque a veces, perdón, porque a veces, por ejemplo, para estacionar bicicletas hay dos espacios, para estacionar motos también, ¿no? O sea, a veces ni siquiera hay para estacionar la moto entonces hay por ejemplo algunos estacionamientos públicos donde no te cobran por uh -huh. entrar con moto, uh -huh. pero ya luego hay otros que sí, o te sea ponen que, la barrera completa, ¿qué pasó? eso nos acaba de suceder allá en el conjunto Santander, uh -huh. eh, la primera vez que fuimos era gratuito y ya, no. ya en las siguientes que hemos asistido te detiene una persona y te dice es que tienes que pagar igual que el carro, Pero yeah, porque no no estoy tomando bueno, no la el cantidad, pero también tienes que pagar por entrar. Pues por evitarte el problema y tener la sí, moto. Sí, bueno, bueno. No, no lo voy a dejar en periférico. <risa> <o> Exacto, si <risa> es que okay. donde la dejo? Porque ahí, sí. por ejemplo, si te cuidan mucho, si te vas a estacionar nos tocó cuando fue es por tatuaje. No, no, no, la otra donde me bajé por lo por las identificaciones de prensa. Uh -huh. eh, cuando estuviera en Los Ángeles Azules la música, el del film, el film. Eh, me bajé yo pero ahora sí nada más voy a recoger los, los gafets de prensa y para rápido, no se pueden estacionar ahí no, no, yo sé que no Leo, pero no nos vamos a meter toda la vuelta uh -huh. de estacionamiento vamos a pagar, sí. y, o sea no me tardo más de 10 minutos es que yo, ándale, por favor, dame chance, no hay ni, ni comido, sí. entonces nos dejó entrar y sí, afortunadamente fue rapidísimo, regresamos, entonces sí cuidan mucho esa parte de que no te debes estacionar en lugares que no son designados para eso, uh -huh. pero pues tampoco te dan esa opción de que si tú andas en moto se supone que todo es más rápido, uh -huh. pero tampoco te dejan esa opción, entonces pues estás en camba, porque no hay... Yo me quedé pensando en esto que dices que sacas los, sacan los tambos y eso. Yo sabes que sí modificaría, y creo que en todas las banquetas de la ciudad, sí. que las esquinas, no sé cuántos metros antes, pero no debería de ser permitido que los autos estacionen hasta las esquinas. Okay. Porque luego sí, no como... ves. te tapan la visibilidad. Ah, claro. Entonces, sí. va, saliendo, va saliendo y ya te pitaron porque ya viene el otro carro y tú, espérame, pero es que no alcanzo a ver, o sea, ¿cómo sí. hago eso? Eso yo creo que sí deberían de modificarlo. ¿O todos deberíamos sacar nuestros botes para que nadie se estacione ahí? Pues son ya de que, este, soluciones hay de urbanismo táctico, ¿no? El, uh -huh. Por ejemplo, esas esas banquetas extendidas. Uh -huh. y, y es lo padre, porque sí va permeando, ¿no? O sea, se va volviendo un tema que está en boga y, pues, bueno. Que como bueno, es ¿qué los bolardos? Pues, y esos bolardos no me encantan y se ve como que no sirven mucho porque son huecos. Sí. ¿No? Pero, por ejemplo, el cuando rato. sí amplían la banqueta, como dices, de que se un, un, un espacio antes de la esquina para que no se estacionen. Y luego eso también ayuda mucho porque acorta la distancia del cruce. Ajá. O sea, en vez de ser 5, ya es de aquí y aquí y hace que todos pues, tengan que ir más lento y hay algo fijo ya... ...está teniendo ahí un efecto, ¿no? Y, y que eso solo lo puede hacer el gobierno, que está sí. genial, ¿no? Pero luego esa otra de que, a ver, pues... ...si, si no me van a hacer la banqueta, pues... ...unos macetones, <ríe> fregones... Sí. Pa ...para evitar eso, a ver, para que no se estacione nadie ahí... Que, ...que no estén tapando, que no vuelvan peligroso... ...pues ese crucero, además de que pues ya le ganaste ahí poquillo, ¿no? Sí. Y esas mismas... Como la banqueta extendida aquí afuera del Roxy, ¿no? O sea, pues ya es... Ya adentra en... En... De esta... O sea, en... Cuestiones que siguen lineamientos... O sea, ya está contemplado por... Este, infraestructura y vialidad y todo... O sea, qué chido que ya se puede... Pero eso a sí. veces... Pues hasta... El... El... Conseguirlo... Tal vez faltan así como mecanismos más eficientes Para que sea más de ágil, ¿no? pues de que, que digas yo como propietario, pues va, yo pongo, yo hago, tú autorízamelo y yo hago la obra y me comprometo de que, no sé, la rueda de cartonera, pues no no voy a servir café afuera, ¿no? O sea, no te estoy pidiendo porque algo no, porque no. No. ¿Por qué no no, bueno, cuestiones cuestiones de licencia y eso, ¿no? Sí, sí, o es sea, sí, como claro, que sí. no voy a explotar el espacio, tú autorízamelo y, y yo me lo viento y Se puede me armar, digamos. ¿no? Pero para que todo eso pase, pues tal vez te lleguen ahí varios inspectores que no, no. no. Sí, y que Y Ya me habían dicho que sí ya no. Que siempre no... Sí. Ay, caramba. Pues vamos a escuchar otra cancioncita igual de Selinia y Rutilio. Esta canción está muy linda, se llama Pedacito de mi vida. ¿Para qué era tanto? No, no, es no, no, no, no, no, no.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 ¿Qué tal, maestro? Bailable. <risa> Regresamos. Oye, este Francisco, pues antes de que se nos vaya más el tiempo, yo quiero saber, digo, quizá no tengas todo al 100, pero mm. ¿qué vamos a encontrar en el Parking Day? ¿Quién se une? Eh, ¿Vamos a estar todos en la, misma, en la misma ubicación? ¿Va a haber diferentes ubicaciones o qué? Sí, eh, hasta ahorita yo creo que sí van a participar fácil unos cinco o seis actores sociales Ajá. diferentes, ¿no? así que puedo decir, ah, esto es, este, estos vienen de estos, no, yo creo que más, es eso eh, pero principalmente va a ser espacios de lectura, yo creo uh -huh. que es lo que montaron de la biblioteca pública el, el año pasado, eran como una, un tapete, unos libros, unos puffs, luego también trajeron un taller de bordado, que estaba padre ¡ay, qué genial! sí, sí estuvo a gusto y divertido Y, este, seguro vamos a tener, pues, lo que hemos puesto años pasados de juegos, de mesa, no sé, ficha pool. A ver, ahí que nos inventamos. ¿Y el del ejercicio? De ¿También o no? Pues, tal vez, digo, no, no. Eso era así como que mucho lo que traían, este, mis compas de ismo ese año. <risa> sí. Así de que todo foto, con un cañón. Foto, ahorita que esperé. Digo, ahí tengo la barra, pero pues, capaz ahí sí lo, lo, lo sumamos. Y, pues, sí, es mucho... Por ejemplo, el año pasado, y contestando esto que me preguntabas de si va a ser solo en una ubicación, o ¿no? yo le estoy apuntando a que si sí podamos estar en una misma calle, si son espacios contiguos, que mejor, ¿No? y que pueda ser hasta para que se vea diferente, así como que ahora hicimos uno grande. sí. Eh, o que de alguna forma ahí estemos cerca para que, pues tal vez eso hasta sea atractivo, de que a ver, y aquí que, eh, ¿no? o sea, a ver, ver qué podemos lograr. Pero el año pasado también hubo este personas, actores sociales que lo armaron ellos a su manera, ¿no? O sea, hubo este de la biblioteca en la mañana y que era parte también como la limitante, ¿no? El, el recurso humano y material logístico de lo que traían, pues estuvieron de 11 a 2 Ah, ok. Terminaba, ¿no? Creo que este año lo, est lo quieren extender hasta las 6 Pero, pues se quitó ese y luego en otra parte... Este, una chava hizo como que un Club de libro, ya ya lo habían leído Pero nada más se juntaron como que en otra Otro espacio y pues para platicarlo ¿No? Y, ah, okay. O sea, así como que cada quien Fue haciendo, hubo otro chavo Que es arquitecto, que luego hizo uno El sábado En Santa Tere No no pude ir, el Bernardo de Balbuena Y no sé qué otra, y pues era Ahí como que tenían una mesa y con unos collages. no sé, así como que pues teniendo Ahí cosas para hacer, ¿no? Pero uh -huh. Pues mucho, mucho se vuelve también el, el las personas que lo visiten, ¿no? O quienes ponen alguna actividad, pues a quienes logra La idea. Jalar, o, o juntar de gaps ah, pues ¿no? Sí. Entonces, sí, pues habrá pues habrá un espacio ahí para. Me voy a llevar mi matatena, maestro. <risa> Dale, sí, sí, A jugar matatena en, sí, la, sí, en el piso en de el la piso, calle. el sí, piso, o canicas, ¿verdad? Sí. Ahí. Ay, no, esas no, porque nos van a traer no la huelta Sí, no, esas <risa> no. no. Sé si es que Pero amas. la matatena o los palillos chinos sí estaría bastante Dale, genial. Sí, sí, sí, cuestiones. Es que, juegas. ¿sabes? A mí, ahorita que te estaba escuchando, me estaba recordando que... La, la parte donde, que fue hace dos años, ¿no? En el anterior creo que fuiste tú solo, eh, y eso de estar sentado ahí bajo esos árboles grandes, si sí te relajas, si sí. y llegas y, y como que te detienes, y hasta como que menos carros pasan, no sé, yo estaba muy a gusto ahí, estaba, le alcancé a leer poquito, hasta no hacer nada, ¿no? Ajá. O sea, es, es... No es así, como que el, el tener algo que hacer, pues, es el pretexto. Sí, sí, <risa> no, sí, dejar, o sea, pero, pues, es ahí. que sí, es como observar también qué hacen los demás. Había, esa vez había libros, estaban platicando. Uh -huh. Ahí el maestro se puso a echar chisme. No sé si contigo o con alguien estaba ahí platicando. se vale. ¿Se vale? Sí. Entonces, es como... Como saber qué se siente, ¿no? Uh -huh. El estar sentado ahí a media calle. Sí. Eh, ¿Qué tanto te respetan o qué no? A mí sí me tocaba, pues, que la gente sí pasaba así como... ¿Y ¿Por qué, qué están sentados ahí? <risa> ajá. Pero, por ejemplo, ese sí el aparato del ejercicio, pues, está súper bien. Porque aparte te estás divirtiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me parece una muy buena idea. La verdad uh -huh. es que sí. Y ojalá que sí se pueda... Eh, que, que seamos más así, que se note como un poco más... Eh, todos seguidos, y si no, pues así como, ay, vamos al de allá, a ver qué hay allá, había creo que también como rompecabezas o algo así, ¿no? Sí, pues siempre, la verdad ni me acuerdo qué cosas específicas, pero pues es todo lo que venga, ¿no? O sea, Ajá, pues ay, ah, también nos podemos llamar damas lleva? chinas. Sí, sí, es el tablero, ¿no? Sí, Damaskin. Sí, sí, ah, sí, ese sí. me encanta. Sí, sí, sí. Yo juego mi mano derecha contra mi mano izquierda. <risa> sí. No, yo, aquí, aquí. Sí. sí, qué padre. En el DF, que se, tú sepas, ¿se ¿eh? hace? Sí he visto eh, algunas historias, pero no, no lo tengo muy ubicado. Fue curioso porque el año pasado... Que colaboraron tanto la biblioteca Y todo eso uh -huh. Como que vieron, alguien allá vio no sé qué rollo Y les escribió a alguna de las personas que colaboró ¿no? Que Ajá. me dijo, así de, ay me escribieron Y yo, ay, por qué ay, pues Y yo, disculpa, ya, disculpa Y acá, papá, ¿qué mi pedo? playera Sí, dice... sí, sí, tal cual, ¿no? Y pues ya me mandó el mensaje y eran Ay, no sé, me presento, soy este Fulanita y no sé qué uh -huh. Y qué padre que lo están haciendo Ah, el siguiente año búsquennos para ayudarles, así como que hasta medio, sentí como que medio condescendientes wey. y le puso bloquear sí, es como que, huevo, ah, o sea para pero, cómo se hace. sí, no. Y, no, y de que nos escribió ya, ya que había ya habían desmontado y todo, o sea ¿no? así es como que, güey, llevamos anunciando esto cinco años Ajá, porque ¿No? ahorita, ¿no? pues X, ¿no? y, y... si sí le comenté así como que, ah, pues, coméntale que cómo se armó, digo, yo puestísimo para ...sumar, colaborar, ¿no? Conocer, ¿no? Sí. Pero sí sentí así como que me dio una vibra así de que... ay, ...para el siguiente año les podemos ayudar. un... estapalapa. Okay. No, no, hombre, ahí que tienes que viajar por arriba... ...porque no caben ni los carros. Pero, bueno, no sé, fíjate que... que ...ahorita que mencionaron Ciudad de México... ...allá hacen una intervención... ...aproximadamente cada dos, tres meses que es una intervención donde toman un espacio público mm. para bailar, mm. es como, como una terapia, no importa cómo bailes, no importa si sabes, si no sabes, el chiste es que te unas mm. y ha habido eh, pues sonideros de Chocalbox ya participó una vez allá, eh, hasta grupos me parece que ha habido también Entonces, okay. Una intervención de esas, creo que también nos mereceríamos... Chiridos. Sí, sacar. lo queremos replicar. Qué ganas, qué ganas. Sí, sí, sí, o sea, de hecho nosotros tenemos pues la están. idea de en alguna vuelta a Ciudad de México poder contactarlos y platicar, sí. porque son sociedad civil, okay. o sea, ellos que yo sepa no tienen, por lo poco rápido que me explicaron, no tienen un, eh, un beneficio económico, okay. esto es por poder recuperar los espacios públicos, en alguna ocasión hemos hablado, como sociedad civil no siempre sabemos... ¿a qué tenemos derecho? ¿dónde sí te puedes instalar y dónde no? Sí. creemos que todo es no, nada más las autoridades lo pueden hacer y eso no es cierto, ¿no? no es tan cuadrado, entonces a lo mejor podríamos aventarnos un... No, que antojo. Una, sí, sí, sí. una intervención de esas que ver permisos padre. y pues ¿por qué no, no? si en Ciudad de México lo pueden hacer porque nosotros no claro, sí, sí, sí, a romper un récord sí. o algo, ¿no? ¿Ya me, ya <risa> me, ya nos, nos llevamos a Pablo la bailar Ahí que se le da Se arma, <risa> se, arma se arma Ay caramba Oye, eh, pues creo que ya no vamos a escuchar música Mejor escuchamos ¿Quiénes son los que sí tenemos hasta ahorita Que ya están incluidos? ¿Qué es lo, lo que ya tenemos seguro? Eh, pues son Principalmente, o sea ismo ¿no? El café Violento, que siempre ha estado ahí uh -huh. Este, la Biblioteca Pública Del Estado Ok eh, Centro Cultural De la UDG O bueno, o sea, ubico la cuenta No sé qué uh -huh. físicamente que sea eh, Del Museo de Ciencias Ambientales Estaban interesados eh, Pues también hay varios Varias personas que son también como que Urbanistas y que están en este rollo Que, que, les gusta. Ajá, que, que ya están ahí Superpuestas, o sea, se, se siente ahí como que Una, una comunidad ahí Okay, eso sí es, eso es bonito porque a lo mejor nació en, en tu cabeza por haberlo visto en, en sí. una publicación y ya ves que hay más gente que ya que, tiene la misma que, idea. Que eso se le antoja, sí, sí, no, que se le antoja y ya está, y pues ya hasta lo hace diferente y a se... Qué chido. <risa> está bonito. Sí. ¿Redes sociales, maestro? ¿Los míos? No. No, yo no No, las tuyas no. <risa> no, las tuyas no. Mira, este es de los movimientos, yo me acuerdo cuando se inició el del espacio de ciclistas, que después derivó en las vías. Sí. Surgió, entonces. Uh, sí. Ahorita yo veo que funciona, funciona muy bien. El problema es que no se han querido salir de la zona centro. Sí. Yo le, les he platicado, ¿por qué no ponen uno en el mercado de abastos y van a ver que sí funciona? Mm. Porque muchos se van a ir a trabajar hasta allá en la bicicleta. Sí. Pero es que ahorita lo tienen muy delimitado en esta zona. Hace sí. falta que pongan una en la del Fresno, en la Morelos. Sí, Entonces, podiendo ya conectar más, esas partes, Socializarlo más. corredores. Y estoy seguro que se utilizaría mucho más la bicicleta. Imagínate, yo qué padre me voy al mercado, pero pues yo me voy al mercado y agarro una bicicleta. Sí. ¿Pero a qué te refieres? A los... A los... Pa a los de estaciones de mi bici. Ah, ok, ok. Están aquí porque no que pongan un... yo digo en el mercado de abastos, la gente, mucha gente viene al mercado en la bicicleta. Uy, sí, le harías un parote. compras. Bueno, yo voy en mi bicicleta, no, pero yo digo para ellos. <risa> sí, pues conectar. Sí, en la del Fresno. Uh -huh. Así en la Morelos y lo vas. Mhm. Haciendo más grandes. Bueno, es que probablemente inició como un proyecto donde hay eh mucha gente que quizá por moda empezó a utilizar la bicicleta o para ver si funcionaba pero quizá ya les está faltando el le ver lo más como grande como hay mucho al mercado, va mucha gente ya, de la gente que vive aquí en la zona gentrificada que le dicen, uh -huh. ya se dio cuenta que ahí es más barato, Por su y van en bicicleta uh -huh. entonces ahí la, la andan amarrando <risa> o la andan este, <risa> sí. encargando a los bodegueros porque yo los veo digo, sí. sí. ¿por qué no les ponen las visas hasta acá? Estoy seguro que irían a hacer sus compras ahí. Sí, yo creo que sí, cómo no. Pues qué genial. Pues ahora sí, maestro, a ver si podemos, aunque sea usted y yo, ir a bailar. <risa> ¿No? Nos sí. llevamos una... Una, ¿Una bocina? Sí, pues una, ¿qué ahí... más necesitas? ¿Una bocina? ¿Y ganas de bailar? Y pones el y ya. Y, ver, sí. sí, nos grabamos, transmitimos. Uh -huh. Ok, no prometemos porque ya ves que ahorita no, la lluvia no... No deja nada. No se sientan así con eso. Pero, pero sí compromiso. nos gusta ir, o sea, la verdad es que sí nos gusta ir. No recuerdo por qué el año pasado yo no pude asistir, pero me acuerdo que tú sí fuiste. Eh, y yo la verdad es que siempre he tenido como muy grabada esa parte de sentarme ahí bajo un árbol a leer. Digo, sí, ay, qué rico, si sí, sí, sí. se antoja. Entonces, esperemos que esto sea, que en número diez, en el número 10 estemos platicando de que ya hay más personas incluidas. Sí, o en, en y... otras zonas, ¿no? O sea, siempre, ajá. por ejemplo, siempre he querido invitar a los de la Fundación Paseo Alcalde. ¿no? Ajá, los ajá. que hacen pues, todo lo que hacen de ahí, de actividades y todo, pero pues también los... Sea, Pues eso es como que tal vez un reto, ¿no? Ponerlo Dile, pero también lado, tengo trabajo. Lo ponen ellos o, o no sé, ¿no? Pero de puntito en puntito sí, sí, sí, no, no y poco a poco pues en ir pensando quién sí quién uh -huh. no y sí. por eso te preguntaba esto de presentar el proyecto porque muchas veces hay quien no se atreve a arrimarse uh -huh. o, o, o no se arrima porque no sabe con quién sí. entonces también eso es cierto ah pues si tú me dices con quién <risa> <risa> bueno ya tenemos ahí varios proyectillos <risa> pensados pero la verdad es que sí podríamos hacer esto de, de tomar un espacio público bailando Eh, comenzar, por ejemplo, a investigar una fuente, sí. un monumento, digo, desgraciadamente ahorita ya no podemos bailar en el de Niños Héroes, que hace años bailamos, eh, ahorita pues ya no se puede porque ya es dedicado a lo de los desaparecidos, pero saber qué tan complicado es el que nos den un permiso para tomar, pues así, ¿no?, una estatua, eh, bueno... El espacio... La, ahí la, la, la moderna ¿sí? esa. La La glorieta. La glorieta la, glorieta sí, la super bien. O sea, también está ahí Probablemente no sería solamente o dedicado por esto del parking day, pero sí a la finalidad de recuperar espacios públicos. Sí. Y que es algo de lo que deberíamos de hacer, porque de repente ya no puedes ni cruzar algo porque, ¿eh? ¿A dónde van? Como si fuera propiedad privada. Ajá. Entonces, pues hay que pensarlo. Una, una dictadura. Sí. A <risa> poco. Sí, cuando la padeces. <risa> ay, pobrecito. <risa> la dictadura perfecta. <risa> es un perfecta, pero se intenta. Ay, ay, maestro. Pues, ¿qué más, maestro? No, pues, quieres ¿Quién hacer preguntas? No, bueno. O comentarios? Comentarios, eso de generar, porque con Francisco hemos, hemos eh, hecho actos como el baile en la calle y si es necesario volver y es, pero generar, sí. no sé, a lo mejor un concepto para que se integren más personas para mí sería como mover el baile como una terapia uh -huh. sí, o sea, es, es importantísimo eso. porque ahorita es, este, se parece mucho de estrés y de y de ansiedad Digo, por eso la gente consume muchos ansiolíticos y, de, y antidepresivos pero tiene que ver con, con que no tienen una actividad física o sea, no mueven el cuerpo, nomás más están elucubrando con la cabeza Entonces pues eso les genera todo ese rollo y entonces comienzan a medicarse. Sí. Y pues mira, podemos utilizar como ese eslogan pues de combate a la depresión y el estrés, vete a bailar. Entonces, uh -huh. Pero sabes que... área pública, a, a grita, sí llevaría, el... sí, sí, sí, espacio neutral. Que sea con esa conciencia de saber que estás recuperando un espacio público, aunque sea unas horas. Uh -huh. Pero para mí creo que eso es muy importante, o sea, el que sepas que están los parques, están las plazas públicas, pero que tú puedes hacer uso de esos espacios sí. así como puedes hacer uso de un espacio de parquímetro, aunque lo tengas que pagar pues, pero al final de cuentas, si tú decides pagarlo y ir a sentarte ahí todo el día, pues se supone que está permitido, ¿no? Sí. Mientras lo pagues, tú sabes lo que haces con él, ¿no? Estás dentro de, de la ley, ¿no? Y, y como dices, esa de el, la reutilización y también del lo ...la bondad del espacio y las características, ¿no? O sea, ¿a dónde puedes llevar tantos bailadores que quepan? Que no sea una pista de para dos parejas. Ah, sí. <ríe> no, o sea, así Saludos. como que ya... ¿Ya dónde puedes ir a bailar, no? Y, y que sea un, ah, pues un lugar este, neutral, abierto... ¿no? Así como que pues, le puedas quitar todas esas generadores de, de ansiedad... ...para alguien que en general... Pues no Bien. le gusta, no lo hace y ya, ah, ok, bueno, a ver, aquí tal vez me animo, ¿no? Yo como, como es como... Aquí ¿qué? nadie me conoce, <risa> lo sí, hacer. Sí, sí. O sea, una crítica constructiva, ahorita las plazas comerciales quieren aparentar que son plazas populares, ¿no? Uh -huh. sí. Cuando ahí nomás son plazas de consumo y ellos están utilizando, tratando de jalar esto hacia sí. ellos. Y no, nosotros tenemos que jalarlos a la plaza pública, no allí. Sí. Porque ahí nomás lo que les interesa es un centro de consumo. O sea, bailas y luego vete a las heladas, bla, bla, bla. No, acá no, si quieres tú llévete tu agua de Jamaica o tus helados aparte, ¿no? El chiste ah, es la claro. convivencia, no solo el consumo. Y que son, al final de cuentas, son ideas que ya existen y están desarrolladas en otras ciudades. Uh -huh. O sea, esto, por ejemplo, cuando vas a Ciudad de México y te vas a dar un paseo por la Alameda, o sea, te encuentras diferentes grupos en todo los... En Anso? todos de sí. cada quien tiene su bocina, sí. yo no sé si tengan un permiso especial o no, no sé, o si no ya se sea se una, eh, como una tradición y se queda como, de esas leyes que son como establecidas, no porque las tengas firmadas, ¿no? entonces, pero aquí no, o sea, aquí le tenemos miedo como a todo, aquí no lo hacemos por el que dirán, me van a ver y qué me van a decir, ahí viene la policía, sí. eso ya lo viví también, una allá en... ¿En dónde fue que iba a sacar la policía por estar bailando en la, plaza en la plaza? ¿Te persiguió la policía? ¡Casi! Ay, no me recuerdas París tampoco. Ay, también. Ay, no, bueno, tengo una historia. Ay, no, ya, ya me acordé, perdón. No, pero aquí, en el primer flashmob que hicimos... Bueno, en no la, en la gran plaza. En la gran plaza que yo empecé ah, a, que ya a bailar... Te así y que, que hay no. una policía así sí, sí, como sí. directo... Y se le aparece alguien para decir, o sea, no. ¿por qué tenemos que ser...? Claro, si no hay reglas se vuelve un desorden, eso sí. también es cierto. Pero a final de cuentas no haces daño a nadie, no hay con bailar menos. Sí. Entonces sí hay que, normalmente cuando nos reunimos algo sale, entonces sí, sí. sí hay que, hay que pensar qué hacemos porque es necesario, es necesario retomar nuestra ciudad y hacer cosas buenas. Mm -hmm. Y para este el parking day ya nos tenemos que ir, maestro, redes sociales. Ah, ciudades guión bajo caminables. ¿Y parking day? Es parking Day Gdl. Okay. Sí. Y pues que esperamos que vaya mucha gente. ¿Sabes sí. qué? Sí podríamos incluir a lo mejor para el siguiente año, ya este no, porque estaría uh -huh. muy en caliente. Sí. Pero al, a, al, a todos los que conocemos como organizaciones en el sur de la ciudad. Sí, son ah, muchos. -da, sí, a lo mejor... El Chevrolet Fest. A lo mejor les interesa. interesa. ¿qué, qué, sí. Qué, qué... Sí. ¿Qué que les gustaría a ellos reinterpretar en su mismos pasitos sí, sí, para, sí, sí. para las mismas personas que conocen ahí, ¿no? Sí, o sea, sí, hay que, hay que tratar, ah, Hasta a... les va a quedar chiquita, no sé sí. no. No, no ni medida. <ríe> todo, todo lo que hago en así de llevarlo al micro, ¿no? Sí. Gran reto. Pero no, pero chido. sí, sí lo podemos hacer. Sí, pues lo bien, platicamos hombre. para el siguiente año. Sí. Gracias por venir. A ustedes, Siempre a la... normalmente la... vienes cuando son los grandes reinicios. Ah, no sé bien, si te has bien. fijado sí, en sí, eso, sí, pero sí. qué bueno que siempre te toca. Qué bueno. Pavel, muchas gracias por hacer magia como cada martes. Nos escuchamos el siguiente martes, maestro, y ya estamos planeando por ahí algunas sorpresillas, cosas nuevas que queremos hacer, que no es nada nuevo, todo ya está inventado, pero lo queremos hacer a la forma de los anfibios. Eso sí es cierto. ¿sale? Gracias a todos los que nos escucharon y nos escuchamos el próximo martes. Adiós.